Gordo, Porcel, Alberto Olmedo, Diego Armando, Maradona Luca, Prohan, Carlos Gardel Las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan Ante el indulto y la obediencia de una ley Mis hermanos y mi vieja, mi viejo, mi tapial su parque patricios ni algún vicio Las calles y los edificios de mi Buenos Aires prendido Y tus besos son la muestra que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso. Se peso.